del volantín del barrio chino, transmitiendo desde Guanatos, Jalisco, México, Planeta Tierra. Y pues este día, miércoles 30 de diciembre de 2020, pues es nuestro último programa del año. Y no sé si como siempre, pero tal vez como cada año, vamos a despedir este año con música de tony Camargo por eso del costumbre de la identidad que nos hace ser mexicanos tony Camargo carrasco conocido en el ambiente barrio bajero como tony nació en guadalajara el primero de junio de 1926. Y desgraciadamente, como todo lo que inicia Fenece, a él le tocó caer este año, el 5 de agosto, en Mérida, Yucatán. Pues fue considerado uno de los grandes, es considerado y será considerado. Uno de los grandes de la música típica, de la música bullanguera, de la música bailable de México y, pues, orgullosamente de guanatos. Vamos a poner esta rola que en los hogares mexicanos, siempre está el 31 de diciembre y se llama más o menos, cómo se llama el año viejo, el año viejo y es para despedir este año de la pandemia que vamos a ver que nos dejó sí. al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas ay no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas mira me dejó una chiva, una burra una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra ¿verdad? Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Al año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo Porque me ha dejado cosa muy buena Anda Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra pa' bailar, mira mulata ay que rico pa' cantar dímelo, dímelo. Tócalo, me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suela pero pero, pero, pero, pero, pero piropa, ay que sabe eso pa' bailarlo dímelo a cantar, me dejó una una burra negra, una yegua blanca no, no, no, y una buena suena no, no, Ay, yo no olvida al año viejo que va estamos de regreso en el volantín del barrio chino y aquí saludando a la güerita y a Daniel González del programa de Jazz and Wine que mañana sí va a tener este programa, programa y será a las 6 de la tarde para que nos escuchen y está también en los control, controles el Chac, Carlos Daniel y allá este, en el lado oscuro de la rueda izballanque alias el greñaldo hoy lo y está agraciado bueno y, y, y también vamos a tener el programa hoy de tenemos los libros de 8 a 9 de la noche con Irat gonzález y pavel neme y bueno pues también todo este año un abrazo a los patrocinadores y a todos los compañeros que prestan su voz para conducir eh, los programas de Radio Cartón a todos ellos pues un abrazo a, a Guillermo García Rodríguez García que hace el programa de Flores y Colores de México a Herat González que hace el programa de No me soples, no me soples a sangre viva que precisamente nos está escuchando y Este, los martes el programa de anfibios con la maestra Mercedes Salazar y el profesor Beto García, que ojalá nos estén escuchando para darles un abrazo y desearles un feliz año nuevo y todo lo que tenga que ver con el 2021, ¿no? El miércoles pues tenemos el programa el más chido de todos los programas, el el cual es el programa más chido de todos, el volantín del barrio chino, que es el barrio, digo, y el programa más chino, y también tenemos el programa de, tenemos los libros con Pavel Neikame e irat González, también el, el jueves tenemos el programa del maestro Daniel González, jazz and wine que mañana se transmitirá él junto con la colaboradora que casi no se escucha pero sabemos que siempre está ahí del lado de la música claudia ramos pues también un abrazo claudia si nos escuchas y historia y más que es los viernes un viernes sí y otro viernes no con el maestro enrique gutiérrez y e invitados también está marce cortés y y el maestro Alfredo que no me acuerdo ni ni tampoco Chuck y bueno también tenemos el programa de 360 Radio en el col que colaboran un chingo de voces para recordarme así como Juan Carranza Tosita Briones mmm, a ver sóblame, sóblame aquel ¿eh? de Monterrey, ah, el de Monterrey Ro Roberto, Roberto Guillén ¿no? Ruth Ruth Escamilla, este bueno, pues hay muchos está Nora, Nora Caro, está también Citlali Mayorga, está pues muy este es Roberto? Ro Roberto Guillén, sí. ah, ya dijimos que Roberto. Ah, sí. bien, pues, ah, ah, al al, al maestrísimo este Juan Carranza, ¿no? Este Anita la huérfanita pues a todos los que siempre nos mandan sus colaboraciones pues un abrazo y pues todos estos hacemos radio cartón y seguramente estaremos el próximo año el 2021 aquí siguiendo con las transmisiones porque cada vez somos más y estaremos pues pues a su orden ¿no? a nuestros patrocinadores como Cuadernos La Uja a Casa Alcalde, a Ediciones El Viaje, a Editorial Amate, a, a Radio Cartón, no, a, a Librería, Amate, a Libros y Café, La Rueda, a Flores y Colores de México, a Jaco Orquídeas, a Amfibio Academias, a, pues a todos los, los compas que han estado acá, Arcadia, Fusión, pues a, a, a, al, al Maestro este Israel Soberanes de El Viento Cartonero y también a Sergio Fon de La Rueda Cartonera y pues a todos, a todos aquellos que también vienen a hacer la chorcha acá a Libros y Café la Rueda, ¿no? como Ángel Altamirano al Maestro Trino a Nora otra vez a Yoli ¿no? pues Pues a, a toda esa banda, a Darío da Plara Vistioco a, a Raúl, al maestro Ramón Sepúlveda a Carlos Ramón Sepúlveda Luna a toda la bandota que, que viene y se viene a todos los Chiles, a todos los que vienen a Pedro, Gabriel este, Paco pues a, to, a toda toda la banda, este un abrazo eh, que esto continúe que no se dejen bajonear con esto de la pandemia y pues también un super abrazo aquí al maestro Daniel González porque se lució con unas agendas de Radio Cartón para todos los que hacemos acá Radio Cartón o más que en esta que me dio trae el cheque de la Comisión Federal de Electricidad no se vaya a perder profe este pues un abrazo a, a toda esa banda no y pues vamos a seguir con la música de Tony Camargo ahora vamos a poner esta super rolo ro ro tototota, porque esto sí me hace acordarme de mi barrio que se llama El Hombre Aparecido y allá en el camino real vámonos pues loco, porque yo no la voy a cantar <música> Fins demà! Que se parece, se parece, se parece a tu marido. Bueno, esa, esa, esa rola, cómo no, es una rola bailable. Y yo recuerdo en mi barrio, allá en algunas de las vecindades, había una muy especial que le decíamos la vecindad del Guamuchil, donde pues no faltaba quien contratara a los músicos estos que se llamaban Sonido, ¿eh? sonido compulido pulido, ¿eh? Y estaba el sonido Simoney, estaba pulido, estaba el azul, ¿no? Sonido el azul. Y estaba Lalo Ponce, ¿no? Lalo Ponce que también no no sé, este es que recordar aquello es lo que ahora le dicen la añoranza, ¿no? Aquellas bocinas que eran un tubo, un tubo largo como cilindro de gas ahora hueco, ¿no? donde tenía una bocina este en el fondo hacia arriba ¿no? y, y, y tenía pues, una como una especie de, de reja no en la parte de, de arriba y salía un sonido pues muy chido no digo y, y pues los patios de las vecindades entonces se barrían y se trapeaban y se ¿no? o se regaban ¿no? y las macetas y las escaleeritas los escondites los oscuritos los espacios este reducidos en algunos había una una pila grande ¿no? al centro de la vecindad y, y había tenderos y, y había muchos lavaderos lo que ha, ahora se llama internet o este facebook no ahí, antes se llamaban lavaderos y, y ahí se ponían las señoras a, a lavar ¿no? y atender y pues ahí mismo y ahí mismo greaban a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Es, es, es, es muy loco, ¿no? Eh, yo digo, yo recuerdo estas vecindades con mucho cariño, en mi barrio desaparecieron porque llegó este la pues esto la construcción, la construcción de la línea 1 del tren ligero, que en aquellos tiempos también no era tren ligero, era el trolebús y tuvieron que tumbar toda toda la, la calle de de Mezquitán, Moro y Colón. No, esta, esta línea que ahora la conocemos como la línea 1 que nos lleva del norte a sur de periférico a periférico pues era un barrio, muchísima gente incluso este pues muchos recuerdos ¿no? bueno y, y, y Tony Camargo llegó a ser comparado con el negrito del batey, este Benny Moreno o conocido también como el bárbaro del ritmo Y desde luego que pisó escenarios junto con Chucho Rodríguez y, y estuvo ahí en, en, en esos tiempos de, de La Matancera, no sé, Dama Superes Prado, el mismísimo José Alfredo Jiménez, no y, no sé, este este Luis Alcaraz. ¿no? ¿Cómo no? O sea, pues to, to, toda esa playa de, de, de músicos y cantantes y compositores que que nos hicieron una vida a ah, hoy lo aquel se está acordando de ¿de quién? De de Acevine, sí, Carlos Campos, ¿no? No había, había había tantos compas y hablábamos de que entre cantantes ecuatorianos, venezolanos, cubanos, mexicanos, ¿no? peruanos, chilenos, o sea, pues se hacía una una gran este, playa de, de, de voces, muy muy chidas muy muy chingonas y bueno pues si no era por medio de la xw pues también pudiera podría ser por la televisión en las películas del cine de oro mexicano, no ahí podías conocer a muchos de estos músicos, cantantes o compositores y que luego aquellas famosas caravanas la caravana Corona, la Colgate también había una? la Colgate que, que paseaban por ahí, por acá y se iban presentando, al igual que en carpas, en plazas de toros o, o estos eh, lienzos charros, donde hubiera modo, ¿no? Yo me acuerdo de los chi, chochimilcas, los chochimilcas también eran parte de, de todo ese rollo, ¿no? Nacía también aquello que le llamaron el, el rock and roll mexicano, ¿no? Con julisa y el este señor Enrique... ¿eh? Guzmán, Xelica Marías, César. Co... Bueno, todo de toda esa razón ese, pero pero Tony Camargo era más del lado acá como de de este señor de allá de Tamaulipas que se llamaba se llamaba Tampico de este señor. No, no era Tampico, ¿verdad? No no era Tampico. Bueno, primeramente de aquí de Jalisco con el señor ya lo habíamos dicho el señor este de aquí del salto este uy, mickey laure bueno y si ya nos acordamos de mickey laure nos vamos a acordar de rigo Tobar, de chicoche de javier pasos de su costa azul de, de la acapulco tropical este este tipo de música este pues así como con bianchera tropical y ctónica amargo era más cercano a estos a estos grupos de lo que también eran como fusiones entre música moderna o, de, o con guitarras eléctricas Con, con acordeones y con, con fusiones como la guaracha el son, este el rock, la cumbia Y todo este tipo de, de música ¿no? Entonces pues ya que estamos hablando de este señor Vamos a poner esta otra rola que se llama Mi Cafetal ¿Ya la pusiste, loco? Bueno, café, tal... La vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal ¡Vaya! no sirvo pa' na, explícame yo tengo mi capital eh. y tú ya no tienes na yo te explico despacito que no necesito na eh. yo tengo mi capital tú y tú ya no tienes na ya la gente criticando vive que yo no sirvo pa' na yo tengo mi capital tú y tú ya no tienes nada de fantecito caballero escútame más fallan y vaya vaya vaya Plata que no tengo nada, nada me importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Estamos ya en la tercera vuelta de este gran programa el mejor programa el exitoso programa de la radio por internet estamos en la, en la tercera vuelta del volantín del barrio chino y estamos escuchando a Tony Camargo ya habíamos comentado que Tony era de acá de, de Guanatos y que falleció en Mérida también le mandamos un saludo a Citlaly Mayorga que nos escucha desde su cantera y dice que, que, pues, que como que Benny, si le late, Benny, Tony, Tony, Tony. Bueno, pues ahí estábamos ya este, escuchando a Tony Camargo y como casi no tenemos tiempo y queremos escuchar muchas rolas de él, vamos a poner la, la bandolera y enseguidita vamos a poner... La Pastora, dos rolitas para no cortarles el avión y regresamos a El Volantín, vámonos. seal was So Y rumor de manantiales y su rarararararar -ra. Canta como cantan los que sueñan en la vida Ríe como ríen los que tienen alegría Nadie le conoce alguna pena sola va con sus ovejas y su rararararar ¿Quién fue el que robó tu voz? Ella no se escucha más Nube de ovejitas montará Cuentan que ya nunca más Se le por el lugar Ha caído al pedrecal De donde ya no volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha quedado como un resto ra <muchas> ra Que robó tu voz, Ella no se escucha más Solito se ve pasar, aquella luz de ovejitas montará Hay cuentas que ya nunca más se le verá por el lugar Ha caído al pedregal de donde ya no volverá por una estrella la llevó donde se va sin regresar se fue sin volver jamás y ha quedado como un rezo su tra ra ra ra su tra ra ra ra su tra ra ra ra Estamos de vuelta, ya no sé si la tercera o la cuarta, vuelta del volantín del barrio chino y para que esto no quede ahí nomás en el aire, este pues queremos decirle al maestro Daniel González que se acaba de ir, pero seguramente nos escuchará en un podcast de este programa, que la rola de el año viejo es de Cresencio Salcedo, de un colombiano y que Tony Camargo la grabó en el año del 53, él la escuchó en uno de esos viajes que hacía para trabajar, para ir a llevar la música de México a otros países y como lo comentábamos, ¿no? que eh, se la pasaban entre Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil y eh, el resto de Centroamérica, este, muchísimos muchísimos cantantes, este compositores y intérpretes, ¿no? Y pues el señor Tónica Amargo pues llegó a ser una de estas grandes estrellas que como lo comentábamos, por desgracia murió el 5 de agosto de este año, ¿no? A la edad de 94 años. Y bueno, pues También queremos saludar y pues abrazar a todos los amigos que siempre están al pendiente de lo que transmitimos aquí en Radio Cartón, a Enrique Gallegos, a Mercedes Salazar, a Alejandro Franco, a Dionisio Morales, a Daplaristioco Oscuro, a Ricardo Alcántar, a Luis Abadieh, a Octavio Grimaldo, a Ricardo Alcántara, a Sochixsalí Torres, a Jorge Antonio Villanueva, a Temox Saucedo, a Chak Rodríguez, a ese sí lo conozco. A Hugo E O R 2.0, un abrazo carnal, este a Irad González, a Beto Rock, a Ángel Cantú, a todos los compas a Chava Rodríguez, compadre, pues un saludo, un abrazo también de Navidad. Y sí, dice que se va, se va, se va este año como se va la mugre, como en el lavadero de una canción del maestro renegado, León Chávez, texteiro, texteiro. Y pues también queremos saludar al maestro Carlos Axel Flores que, y a... Elba, que este año tuvieron a su bebé, Alba Zapotlatena, ¿no? Y que, pues ahí anda, ¿no? Este, participando y colaborando con la rueda cartonera y el viento cartonero con su cartonera Zapotlatena en Ciudad Guzmán, armando este trabajo. Un saludo también a Patrick O'Hare, que pues es un carnalazo, ¿no? Que anda por ahí también, este... En Cambridge, también a Alejandro Zapa, a Manuel Baca, a Víctor Monita, a Verónica, a Carlos Ramón Sepúlveda, Leticia Castañeda, a toda esa banda que siempre está al pendiente de lo que armamos por acá, a la maestra Irma León, a Rosana Camarena, al maestro Javier Córdoba, a la hermana de Lixba, a Giyari Torres, ¿no? al Pedro Villalobos, nuestro compa taxista, no pues a, to, a toda esa banda que siempre está al pendiente de los programas de Radio Cartón, les mandamos un abrazo y pues les deseamos que este año 2021 pues no los agarre de frente ni de espaldas, que se pongan así como de de, de ladito, ¿no? Para que el chingadazo no esté muy fuerte y pues tóquenle bien, ¿eh? Va a traer ¿verdad? este algo más que una sorpresa este año que nos viene y pues que también sigamos protegiéndonos, cuidándonos, hay muchos que sí creen, hay muchos que no creen, hay quienes ya se fueron y no sabemos por qué, pero desgraciadamente siguen los contagios y a veces no hay camas no hay gente para atender está muy muy muy difícil este un abrazo y pues una felicitación a todos esos médicos a todo el personal de los hospitales que se la han rifado no para salvar vidas para atender a tantos y tantos enfermos y no enfermos porque también la paranoia está muy cabrona y llega a Juan de la Acabada, a buscar este hospedaje en estos sitios de salud y resulta que nada más era pura paranoia, ¿no? Pero pues sigamos protegiéndonos y no bajemos la guardia, ¿no? Hoy vamos a escuchar a Tony Camargo, estamos escuchando a Tony Camargo y, y este esta rola se la quisiera dedicar a todos los bombas de la cuatro, de la 4T o cómo se llaman estos este ah, de la de la cuarta T, ¿no? A todos los los estos AMLOistas, AMLOistas, AMLovers, morenistas y desde luego a todos los otros partidos políticos. Esta rola se llama El partido por la mitad con Tony Camargo. Vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar ya todos pido que voten por el partido por la mitad ¡Ay, que viva! ¡Mira! ¡Que viva ya! El partido ¡Por la mitad! Pero que viva y viva ¡Que viva ya! El partido con la mitad! Yo quiero que mi cantimpla sea presidente o gobernador Y manden a Agustín Lara para cubita de embajador Yo quiero a Miguel Aceves con un buen puesto de senador Y quiero que Pedro Vargas sea director en gobernación hay que viva, mira! ¡Que viva ya! ¡El partido! ¡Por la vienta! ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! ¡El partido! ¡Por la vienta! ¡Uepa! la victoria y algunas más que la gran toña la negra con la montoya que goce más que voten por parado para ocupar en educación y que fernando fernández nos cuide de desalubrida ay que vida mira, que viva el partido con la mierda pero que viva y viva, que viva ya mil partidos con la mierda Quiero de representantes a los diamantes y al Ganmore. Son más tines y lo quiero en el gobierno de la ciudad. Al trio los embajadores y a la orquesta Luis Arcaraz. Rafael de Pasito orquesta por todos ellos deben votar. Hay que, que viva, viva. El partido, mira. Con la menta. Hay que viva y viva. Que viva ya mi partido. Con la menta. <risa> Salimos. que viva mi partido sí. pues que viva su partido por la mitad no pero que qué grata este rola no escuchar a tantos este músicos cantantes de méxico ¿no? y pues esta propuesta de de Tony Camargo, del compositor, de la rola, ¿no? De jugar un poco con esta diversión de los artistas eh, tomando el gobierno, ¿no? Y todo el gabinete ahí representado por compas como Toña La Negra, ¿no? Esta, no sé, Agustín Lara, Pedro Vargas. Muy, muy, muy rola, una rola muy, muy chida, muy divertida y pues al al tono al tono de nuestra gran política mexicana, ¿no? Una pinche política de primaria, o secundaria, ¿no? Bueno, pues también eh, ya ya pusimos la engañadora Ah, que vamos a ponerle engañadora y pues desde luego pues saludar y abrazar a todos los compas que siempre están acá a la escucha de el volantín del barrio chino, este mañana, mañana 31 de diciembre estaremos mediodía en la librería pues atendiendo este vendiendo el cafecito y platicando y, y checando libros. También el sábado, bueno, el, el, el viernes no no vamos a abrir, vamos a descansar por ser primero de enero, día de los judíos, primero dinero. Y el 2 que es el sabadazo ...el sábado sí vamos a estar por acá... E incluso este ...si nos están escuchando algunas personas... ...que quieran venir a pintar portadas... ...Elis Balanqué va a dar un taller... ...de pintada de portadas... ...por si quieren venir... ...no son muchos libros, creo que son como... ...25 libros por pintar... ...pues aquí los esperamos... ...para echarle de su creatividad... ...y ahora sí, vámonos... ...con la engañadora... ...y a ver qué les parece, la güerita ya está bailando... ...en el pensamiento... Y dice que sí le está latiendo, que sí se acuerda cuando era joven, chiquilla y bella. Ahora que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita, en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera ver igual se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay qué boba son las mujeres que nos tratan de engañar me dijiste ya nadie la mira ya nadie suspira ya sus almohaditas a nadie puede engañar da Neptuno Diva una chiquita que todos son ver en la tenían que mirar Estaba gordita muy bien formadita era graciosita en resumen con Pero todo en esta vida se sabe, sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en sus formas, relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, es pausa. Ya sus almohaditas a nadie puede engañar me dijiste estamos de vuelta y vuelta ya en la cuarta de vuelta de de este día de esta semana de este mes de este año. Estamos aquí con el Chuck Rodríguez, escuchando a Tony Camargo, a quien le estamos dedicando este programa, vía, este pues, Ouija, ¿no? Porque, bueno, pues ya saben que este año fue un año muy letal. Se ha llevado a muchas gentes, a muchos compas, a tantos artistas también, ¿no? ya ni, ni hablar de todos los que se han ido y bueno pues estamos en este homenaje también a Tony Camargo porque pues aunque él no fue el compositor del año viejo pues es quien lo ha hecho famoso y es una de las rolas que siempre no se tocan en las fiestas que en este año también probablemente no vaya a haber muchas fiestas de fin de año ni de bienvenida del próximo pero bueno pues un abrazo a toda la banda que nos escucha y pues desearles que nos vaya bien, ¿no? Es muy bien este año. Vamos a poner esa rolita del Negrito del Batey y la Llorona juntas para regresar ya a despedirnos de la audiencia y pues de recordar a Tónica Amargo. Bateí porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado con una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa.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 Si no es verdad, merengue mucho mejor Y dilo si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor ¡Táquillo! Mucho me gusta el guaymango, pero nunca pierdo el pegue Mucho me gusta el guaymango, pero nunca pierdo el pegue, yo con una negra buena, bailaré este buen merengue, échalo. <risa> En una calle de Tama meque, dicen que sale una llorona loca, que baila para allá que baila para acá con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá que baila para acá con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche, una noche en carnaval, premeniaba la cintura como ikan en matorral. Le dije pare un momento compadre, no mueva tanto el motor. Le dije pare un momento, eh, no mueva tanto el motor. Y al que era un gran espanto, ay compadre, ay que sufocón. Al ver que era un gran espanto, ay compadre, hay que que espanto, ay compadre, hay que sufocón. Que me coge, no te coge que me agarra, no te agarra, que me coge la llorona por detrás. Pero que me coge, no te coge, que me agarra, no te agarra, i la llorona por detrás.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 ni a cintura como el matorral Le dije pare un momento eh, no mueva tanto motor Le dije pare un momento no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto Ay, compadre, hay que sofocó Pero al ver que era un gran espanto Ay, compadre, hay que sofocó Que me coge, no coge. que me agarra, no agarra Que me coge la llorona por detrás Pero que me coge, no coge. que me agarra, no agarra Que me coge la llorona por detrás Ya estamos de retorno, andábamos acá este cotorreando con los compas en la banqueta, pero regresamos ya, pues ya como habíamos quedado para despedirnos, vamos a escuchar la rola de la alacrán, y a caracastis, estas dos últimas rolas, y bueno, pues vamos a retransmitir el programa de anfibios y... A continuación después de anfibios van a estar tenemos los libros con pablo Necame came e irad gonzález nos escuchamos el próximo año <música> up a on... new que me lo pida poquito a poco, porque yo llevo en el aguijón una cosita que vuelve loco. que vuelve loco en el algo que vuelve loco No, no, no. Ascana no. Doña Lu preguntó que dónde estaba el dinero que se ganó trabajando en todito el mes enero Rafael le contestó me lo tomé de cerveza y enseguida ella agarró palo por la cabeza y las hijas se reían, se reían, se reían y una de ellas se rió, se rió, se rió. Azcara, caracatisquita, azcara, caracatisquita, azcara, caracatisquita, azcara, caracatisquita, Esca la cara, càstica, càstica, càstica, càstica. No, no, no. Le dio, le dio con el palo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, ya no, ya no. Ya no. Ay, no, Ay, ya no, ya no, ya no, ya no me